Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alavede y Ratia, aquí comienza Hordago Navarra. Ahora salió en Laguna, que está ongui, torri, berriro, gure y rachayora. Navarra, en Chuten, Arizarete. Bienvenidos un miércoles más al nuevo Soplo de Herida y Libertad que este humilde programa de radio te presenta. ...esto es Hórdago Navarra. ...vuelve más los tiempos para los defensores... ...de la pertenencia de los navarros a España... ...ese poderoso señor llamado Don Dinero... ...está dejando en pañales los argumentos unionistas... ...que generaciones de vascos y navarros... ...han defendido junto a sus intereses... ...para mantener la labor de pertenencia... ...a los poderes españoles... ...el trabajo colonizador siempre precisa de autóctonos... ...para poder realizarse... ...pero la crisis y nuestra pertenencia a España insistimos... ...está quitando las caretas de los pro españoles... ...además de tocarnos de lleno en nuestro corazón financiero familiar. Las empresas navarras que han basado sus beneficios... ...en las ventas a España... ...están cayendo las primeras en el debacle económico... ...que la pertenencia a la corona representa... ...las que se salvan sobreviven e incluso progresan... ...gracias a las ventas en el exterior, es decir, fuera de España. La comunidad foral, líder en el colaboracionismo con la Corte... ...ha entrado en recesión, es decir, que su pertenencia a la corona de España... ...ya no es tan beneficiosa. Estos argumentos económicos también desnudan a los que de nuevo... ...han iniciado el camino de retorno a la institucionalización española... ...mantener las instituciones autonómicas españolas en suelo navarro... ...es también un mal negocio y un camino erróneo para salir de la crisis. No se libra los sindicatos que ayer celebraron el 1 de mayo... ...o que organizaron las huelgas que fueron la antesala... ...de los mayores recortes de la historia... ...de ese falso Estado democrático llamado España. Intentar colaborar en cambiar la forma de ser... ...de un Estado imperialista capitalista... ...hace que la realidad se imponga y se vea realmente imposible. Ahora más que nunca es el momento de que Navarra como símbolo sea el argumento de que todos los que estamos acudidos por la crisis española utilicemos para salvarnos de este hundimiento que nos arrastra perteneciendo a España. Colocamos la historia para unirnos a ella y recordar que la unidad en momentos de crisis ha sido la estrategia que este pueblo ha desarrollado durante la historia para sobrevivir y veamos estratégicamente posible construir unas mayorías en torno al concepto Navarra como Estado. ...la historia y esta decisión estratégica llamada Navarra... ...unirían de facto a los miles de riojanos... ...que viven en Euskadi o Navarra... ...a los burgaleses que trabajan en Álava o Vizcaya... ...a los miles de navarros que confiados pensaban... ...que la unión del polo navarro nació para defender Navarra... ...con estos miles de votantes que el enemigo apunta en sus partidos... ...mas los sentimientos independentistas de la izquierda berchale... ...mas los militantes de PNV que sienten la independencia... ...unidos al concepto histórico que todos compartimos llamado Navarra... ...y al potencial económico que podemos desarrollar... ...nos darían las mayorías y por lo tanto la fuerza necesaria... ...para encauzarnos en un común objetivo... ...ser un Estado recuperado y controlado por el pueblo... ...y que garantice los derechos sociales y el bienestar de sus ciudadanos. Este es nuestro objetivo, el objetivo de Hordago Navarra, comenzamos... Power to the little people! Lautada y aramayo 107.4 La Rioja Treviño, 107.7 Ayara Miñaki Ratia, 96.5 sacana 90.6 Alavet y Ratian Goizalde gorrubiak Ta amotio galduak Iruretara galapak Jabe gambeko zakurrak Ta Te crónica. Crónica de la semana. Entramos como todos los miércoles en nuestra sección de la crónica de la semana y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Iñaki. Iñaki Arratsaldeón. Arratsaldeón. Ba bueno, zuretxat eh micrófonoa aurrera. Eskerrik asko. eta Arratsaldeon entzule bizitik irauteko arnasa hartu behar dugu. Birari berezi hartuak sarri gogorazten digun arnasa ez dugula, la edo irutan edo ez dakizen bat alditan hartzen. Arnasa eten gabe hartu beharra dago irauteko. Bizirik jarraitzeko. Noski, estanaikoa urtean behin independentsia aldarrik atzea, aberri gounean edo, ezin dugu bizi, bosteun urtetik behin gogoratzen Espainiarin batzioa, eguneroko jardunean txertatu beharrezko dinamika birelako. Estu balio, esateak, datorren urtean, nola ezen urte mugamu horobilea izango, ez dugula presente izango mila bosteundamabiko data trajiko Baina zapalduak zapalkuntzaren sistema ankazgora jartzeko bere alegin horretan muga dia ditu, Bitarteko gutxi eskura, izaten da normalian horietako bat. Horrela, etxaila, bitarteko tresna indartxuen laguntzaz bere orbitara ekartzen gaitu. Eta gure benetako arazoez eta komponbideetaz desbideratzen gaitu. Gure interesentzen troa bilakatu gardugu gure burua. Eta horretarako, bitarteko edira. Hoien artean, hause bera. Hor dago Navarra, Nafar Libren Tresna. Aztoletako kronikara, bitarteko berri baten, iragarpenak arreizuet. Gure berriak puntukon, hilabeteakari digitalaren zorrera. Duela hilabete batzuk, sortu-sortu, duela sortu, batzuk, sortu zuten. Baina, honetan, Erabaki dute zabaltzen lastea eta zein da gure berriak.punto.comen funtsa beraien hitzetan ausez herri gisa autoestimu handtu eta sendotze laguntzeko tresna. Hoeiek beraien hitzak aurkezten Gaiak eta idazleak zure esku dituzu sarean. Direkzio Arnasa dela Herri honentza eta elizardik ingatzi zuen bezala, ez baita hil gure herria zutitu aitezen. Arnasa ardezagun. iru ube dikoitza gure berriak.com Mila ezkerz pasa. Desde Gasteiz, para la Gran Navarra, or dago Navarra. car enadas pero día bueno y después de esta crónica de la semana pues nos vamos a ir introduciendo en materia en nuestro programa y hoy vamos a abrir una nueva sección... que bueno intentaremos ampliar durante los próximos meses En las cuales pues vamos a ir rescatando, bueno, nato, eh, datos anecdóticos, figuras de personajes. Bueno, y tenemos con nosotros a Aigo, que es la persona que va a llevar eh, este tema. Arratzel Aigo. Arratzelun. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué, qué vamos a ofrecer en esta sesión, qué vamos que presentamos hoy. Que bueno, no hemos puesto ni nombre realmente, pero bueno. No, porque está es algo un poco semi improvisado. Ya le iremos dando contenido y forma. Eh, en es un pequeño juego, un juego de imaginación, ¿por qué no? La imaginación es importante para luego hacer. Y bueno, eh, hoy simplemente digamos que lo pues lo daremos un poco de dónde viene el tema, ¿no? ¿Por qué pensamos esto? Bueno, es una tontería, pero no es una tontería. Yo creo que es una buena un motivo para de una manera amena por reflexionar un poco sobre esas cosas que vemos y que no vemos pues en el día a día ¿no? que cuando las vemos todos los días pues no, no nos damos mucha cuenta de por qué están ahí y qué quieren decir pero si reflexionamos un poco nos damos cuenta de, del fondo que llevan ¿no? entonces por decir un poco de dónde en acceso bueno pues eh, yo creo que es algo que cualquiera de nosotros se nos puede haber sugerido no todas aquellas eh, personas Eh, ...que gustamos, como quien escucháis... ...de, pues de conocer eh, diferentes lugares del, del mundo... ...y de interesarse por su historia... ...por sus costumbres, por su idiosincrasia... ¿eh? ...más allá del turismo playero y tal... ...que también está muy bien, pero bueno... ...hay otros que nos gusta también... ...otro tipo de turismo más uh -huh. profundo... ...bueno, yo creo que todo el que hace... ...tene esa visión sabe que uno de los mejores modos... De, ...de introducirse en el conocimiento... ...de aquel aquellos lugares que visitamos... ...es el interesarnos por por aquellos personajes, aquellos acontecimientos que están representados en las estatuas, en sus estatuas públicas, ¿no? En cualquier lugar del mundo al que vayamos, pues más allá de cuál sea su lengua, su religión o el sistema político y económico que está allá en vigor, pues la conciencia colectiva creada en ese lugar, en cada lugar se definirá de una manera, pero en cada sitio hay una conciencia colectiva o varias... Eso se manifiesta siempre mediante la exposición pública de pues, aquellos referentes que se consideran que son hitos en formar esa colectividad, ¿no? Una colectividad que a veces casi no nos damos cuenta, pero está ahí expresa, ¿no? En, en cada sitio hay una colectividad, por lo menos, una identidad, ¿no? O varias. Entonces, ¿cómo? eso lo vemos en, en esas estatuas, en esas cosas que vemos por las calles, Eh, y, y tiene una muy una doble finalidad muy, muy clara y muy concreta, ¿no? Por un lado, a nivel interno de, de los naturales del lugar, pues reforzar su conciencia, insisto, en la forma en que ésta se, se defina, pero también para la gente que va de fuera, los visitantes de otros lugares del mundo, es una forma para, pues, de, de, de expresar y de reivindicar a veces también pues pues esa conciencia con la que los, los, los, los, la gente que vive en ese lugar al que vamos se identifica, ¿no? Es decir, na nada de lo que hemos por las calles es, es neutro, ¿no? Entonces, por poner unos, unos ejemplos, pues que muchas veces, igual cualquiera de los que nos oíis, pues eh, habéis ido a cualquiera de estos sitios y habéis visto lo que os voy a decir, y bueno, pues casi ni te das cuenta, ¿no? Además, muchas veces vas eh, a toda prisa a visitar un montón de sitios pero si vais, a ver si estado, como muchos habéis estado en Madrid, pues eh, podremos observar cómo pues en la plaza, en un centro de referencia como es la Plaza Mayor, pues hay una estatua de pues del rey Felipe IV, ¿eh? O por ejemplo en la Puerta del Sol, que es un poco el, el corazón de Madrid, pues vemos que hay una estatua de, de Carlos III. Ven, eso no es casual. Bien, si vamos a Londres, un sitio al que muchos también habremos ido, pues en la plaza prácticamente principal que está Trafalgar Square, pues hay una estatua de, de Nelson, vale, un personaje muy muy particular. ¿no? Si vas a Lisboa, pues hay el monumento a los descubrimientos. Es decir, en, en cada sitio, en estos tres casos, por ejemplo, que he mencionado, pues tiene una característica común. no Son antiguos imperios y, y, y se identifican además como tales. Es decir, cuando ponen esos monumentos de los reyes que, que han sido decisivos en formar esos imperios, sin entrar además, sin ruborizarse lo más mínimo por la sangre que, que a lo largo de los siglos ha derramado para formar esos imperios, Pues está claro lo que nos están diciendo, ¿no? A sus nacionales, a sus locales y a quién va. Hemos sido un imperio y en el fondo creemos que seguimos siéndolo. Y eso yo creo que nos explica muchas cosas, ¿no? Y igualmente, pues hay otros estados que igual no, no no tienen ese perfil de imperio, pero sí que han pasado por procesos los que han conseguido su independencia o, o, una, o se han conformado mediante la unificación de, de entes más pequeños, ¿no? Entonces, esos países, una vez que llegan a esa fase de, pues de independencia en definitiva... Es, es obvio no lo primero que, que hacen es afianzar su identidad y la expresión de su identidad mediante la exposición pública y además siempre en lugares destacados pues de lo que consideran sus referentes nacionales ¿no? otros ejemplos que muchos de quienes no sois habréis podido ver pues por ejemplo si vais a dublín a la calle principal siempre son plazas o calles principales como eso con el Street pues ahí hay una estatua de un destacado político en todo el proceso que acabó en la liberación irlandesa que es Charles Parnell, si vais a, a Roma en prácticamente su corazón de la que es la Piazza Venezia, pues hay el monumento a Vittorio Emanuele, que en definitiva fue el, el rey que, que abanderó la unificación de Italia a finales del 19, o si vais a países igual menos conocidos, pero pero que además han sido independientes recientemente, por ejemplo en Letonia, eh, pues en Riga en la capital, en lo que es el acceso por donde todo el mundo pasa para entrar a su ciudad vieja, pues hay lo que se llama el monumento a la libertad que es una reivindicación de la libertad en este caso de Letonia y no podemos obviar pues por ejemplo el caso de que todos conocemos de la estatua de la libertad de Nueva York que cuando se erigió pues quienes lo hicieron algo querían decir también o por ejemplo cuando todavía existía la Unión Soviética pues una de sus características era pues que había estatuas de Lenin en prácticamente todas las ciudades o por lo menos en las principales es decir que que vemos que es algo que se repite, ¿no? En los casos que mencionado hasta ahora, pues estamos hablando de estados independientes o, o que han sido imperios o, o que en un momento de su historia han pasado a ser independientes. Pero también hay otros sitios donde no ha llegado, a día de hoy por lo menos, no no hay un, un estado establecido, pero sí que hay una conciencia de colectividad y también allí vemos que se repite este fenómeno que acabo de comentar. Pues si sí, por ejemplo, en Barcelona está la bien conocida, la... La, el monumento a Casanovas, donde se celebra todo el tema de la diada y demás, o si vais ahora que está tan de moda, o vamos a, a Edimburgo, a Escocia, pues no es nada casual que, que en el corazón de, del castillo, que es el monumento más visitado de la ciudad, y vuelvo a llegar con lo que he dicho antes de demostrarse ante la gente que va, pues ahí en el corazón de ese castillo, desde hace unos años, están lo que se llaman los honores de Escocia, que eran las, las joyas, de la corona del Estado escocés en definitiva y no es además baladí el que se dé esa esa reivindicación de haber sido un estado con, el, con la situación política y el devenir que ha tenido Escocia en estos años no es solo eso obviamente es una combinación de diferentes factores pero esto no es un factor de segundo orden evidentemente ¿Eh? se puede pensar pues bueno pues que darle vueltas a este tema pues bueno pues que sea anecdótico que es historicista no sé qué simbólico bueno puede ser, pero bueno, yo os invito a que tengáis en cuenta y le deis una vuelta que todos tendremos, por ejemplo, en la mente, pues como hace bien poco, pues cuando entraron los Yankees en, en Bagdad, tras Madrid, Irak, lo primero que hicieron fue derribar la estatua de San Joséin, para que lo viera todo el mundo. Y lo vimos, Y, lo vimos. y, lo vimos, y nos acordamos, es, es la imagen que simboliza aquel suceso, ¿no? O cuando algunos años antes eh, pues eh, los regímenes soviéticos que dominaban en lo que era se solía llamar Europa del Este, pues eh, fueron cayendo. Pues una de las formas en que eso se visualizó fue la retirada de una u otra manera de las estatuas de lenin que eran un poco el, el, el símbolo pues de esos regímenes que en ese momento pues pues estaban cayendo ¿no? y de esto hace bien poco es decir no estamos hablando de, de cosas que se han hecho es decir eso es, es, es una constante ¿no? este, este, este tema no es na para nada vale, di al contrario esto es yo lo considero que es un, un buen termómetro una forma rápida haces una idea de cuál es la situación política y social que hay en un lugar de un vistazo tú ya te haces una idea cuáles son los referentes con qué se identifican la gente mil cosas te dicen muchas cosas no bueno hasta aquí la, la reflexión genérica dice ¿no? bueno y está que viene bueno yo creo que es la reflexión es obvia no dice vale después de dar una vuelta por, por el mundo eh, vengamos a casa ¿no? a nuestras a vamos, nuestras ciudades y pueblos. vamos a casita vamos a casita aquí no bueno pues eh, Y ahí, bueno, pues todos podemos hacer muchas reflexiones, muchas observaciones, ¿no? Todos eh, pateamos nuestras calles. Yo, se me ocurre, nada, cuatro, cuatro ejemplos, ¿no? Eh, pues a quién gastéis, probablemente lo más visual, pues sea el monumento a la independencia de España, que está ahí en medio de la Virgen Blanca. Sí. Bueno, sin comentarios, ¿no? No comment. No comment. ¿eh? Bien, vamos a Bilbao, ¿eh? En Bilbao, donde nació el, el nacionalismo vasco moderno que tradicionalmente ha sido, se supone, bastión, no digamos, ¿eh? nacionalista. Bueno, bien. bueno, pues ahí, a los pies del BBV, ¿eh? una, una, una especie de enlace histórico ¿eh? a través de los siglos, al pie de esa torre del BBV, como todos podemos ver, y pasamos muchas veces al lado en, en esas grandes manifestaciones que se hacen en Bilbao. Bueno, pues hay una estatua el señor Diego López de aro fundador de Bilbao, nadie le quita el mérito pero bueno mmm, si ese señor eh, fundó bilbao y pudo hacerlo y tuvo el, el derecho a hacerlo fue pues porque un antepasado suyo un tal íñego lópez pues eh, un señor navarro dicho sea de paso pues traicionó a, a su rey navarro al que servía digamos y se pasó al bando del rey castellano lógicamente a cambio de ciertas prebendas entre ellas las que le permitió fundar la vía de bilbao A su descendiente, don Diego López Bueno, yo creo que también da que pensar, ¿no? Vamos a Donosti, en ¿eh? la bella Easo, en ¿eh? la concha ciudad también, ¿eh? a Berchal y tal. Bueno, eh, lugares de rancia bolengo tenemos allí, como el Hotel María Cristina ¿eh? o el Teatro Victoria Eugenia. Da que pensar, ¿no? Da que pensar. Pensando yo cosas, bueno, lo único igual que se sale un poco, un poco de la dinámica esta, pues puede ser el, el monumento a los fueros que en el Paseo Sarasate en Iruña. Es un poco sin, diferente. Sin, ina sin inaugurar. un poco Y por suscripción popular. <risa> lo cual, Pero a su sin vez, inaugurar. sin inaugurar, efectivamente. Es decir, es, no existe. ¿eh? Como en tantas cosas que pasan aquí, hay ciertas cosas que no existen. Y blancos, y esto es uno de ellos, ¿no? También. Pero también es paradigmático. Y si cruzamos los Pirineos, pues eh, no hay cementerio en el que no esté se recuerda los caídos por la France. Es evidente, hace matamos no es mucho, ¿no? Bueno, mmm, igual lo más lo más allá prácticamente que podemos encontrar un poco son referencias muy genéricas a los fueros y demás, pero por lo demás poquito más poquito más bueno evidentemente ellos solo un, pues no es casual como es evidente vamos es solo un elemento más del proceso de colonización que, que sobre el polo escaldón y sobre su estado que es navarra ha habido desde hace ya mucho tiempo por parte de españa y francia creo que no hace falta detaerlo mucho más pero también nos tiene que hacer reflexionar que bueno pues eh, sí que es cierto siendo efectivamente pues realidad que durante llevamos ya muchos siglos después de, de colonización con regímenes bestiales de tercera Pues hay muchos pueblos y ciudades en nuestro entorno que llevan ya bastantes años, bastantes años, pues gobernados por políticos que se denominan, pues, nacionalistas o abertales o como uno se defina, ¿no? ¿Y cuál es el resultado en este sentido? Poquita cosa. Poquita cosa, poquita cosa con todos los respetos, pero también con toda la todo el realismo que yo creo que hay que tener, ¿no? Y reflexionar un poco. ¿eh? Bueno, Entonces, en Victoria por lo menos nos podemos librar un poquito, ¿no? Ya uh -huh. que a nosotros nos achacan siempre y hablo desde Ipurzka Vizcaya, ¿no? <risa> se nos achaca de que somos una ciudad bueno bastante conservadora y todo eso. Que bueno, no nos podemos quejar que tenemos nuestro símbolo de Sancho el Sabio en todas las farolas de Vitoria, ¿no? Sí. En, el, en el Centro en el Cívico Europa, está arriba también sí, efectivamente. el símbolo de Sancho. Entonces, aquí por lo menos, aunque la gente no sabe qué quiere decir... Es lo que te iba a decir. es lo que te iba a decir. Pero habrá que recordárselo a la Pero gente. Está bien, está bien. ¿no? Que tenemos sí. el símbolo que, que fue el que el fundador de la, de, de la Villa de Vitoria y está en todas las farolas de Vitoria y es una uh -huh. especie de cruz Un sí. no, cruz roja, pero... No. Sí, sí una, una, la, su firma, digamos, al final y al cabo, sí, es una especie de cruz... Sí. Y legítimamente fue el sello de Sancho Sá, el sello, que sí, hay documentos sí. que lo acreditan. ¿no? Eso es, como era la Novelcha, de Sancho VII, el fuerte, su hijo y otros, ¿no? Sí, sí. sí, nosotros ya un poco jocoso y para meternos un poco, ya que estamos en el fútbol, para meternos con los de la Real, ¿no? <risa> yo que estaba trabajando por Donosti, yo me metía con los de la Real diciendo que, bueno, que por lo menos lo que estaría bien es que quitarían la corona del rey español que lleva en su camiseta y por lo menos pondría la rey de la, la corona del rey Navarro, ¿no? Claro, ahí se me todos mirándome, ¿no? Claro, porque llevan, en definitiva, en la Real Sociedad Española. Sí, sí. Bueno, es, es una muestra de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que sí que creo que, que conviene hacer es un poco reflexionar, ¿no? Sabes, esas cosas que en el día a día no... Es decir, el, la forma más fuerte de, de entrar en la conciencia de una persona No es en lo que razona, sino precisamente en lo que no razona, ¿no? En esas cosas que simplemente por repetición, porque las vemos todos los días, se te van metiendo dentro, ¿no? Y forman, conforman tu conciencia y la de, la de la gente, ¿no? Eso es un poco en el fondo lo que hay detrás de la reflexión que he hecho antes, ¿no? Es, es casi como la pulsea subliminal, ¿no? Esa cosa que te repiten que tú no te das cuenta, pero te están lanzando un mensaje de fondo clarísimo y, y está en mil detalles, ¿no? Es el resultado de nuestra historia, pero eso en sí no es malo, es, es nuestra realidad, no guste o no guste. El, el problema es que no reflexionemos sobre ello, ¿no? sino el por qué es así y sobre todo qué, qué significa y sobre todo qué tenemos que hacer con eso. ¿Vamos a ser pasivos? ¿Vamos a darlo todo por bueno? vamos Los países que se quieren afirmar, pues trabajan esto, es importante. Insisto, o sea, cuando un país se independiza pone una estatua de, de, de su símbolo que puede ser mil cosas. Me está acordando ahora, yo que sé, pues en Armenia, en Yereván, pues es el que inventó el alfabeto armenio en el siglo V. Bueno, pues, pues cada uno lo que quiere. pero Y cuando un régimen cae, lo primero que caen son sus estatuas. Bueno, bueno. por sí solo, por sí solo no hace nada. Pero sin ello… Bueno, todavía lo que comentábamos antes de iniciar el programa, que todavía en muchas viviendas de, de, de Vitoria se puede ver el yugo y la flecha en la entrada de los portales. Pues ¿no? también, sí. sí Hombre, ahora sí, sobre todo igual con el tema del franquismo, que, que todavía pues está más fresco, más reciente, y hay mucha gente que lo ha sufrido en sus carnes, que está todavía viva, pues es un debate más eh, más intenso, que está más en boga, ¿no? Pero bueno esto no, no empezó con franco o sea, aquí claro nuestras cuestiones me empezaron mucho antes ¿no? que Aunque... nuestros problemas con españa no, no, no nacieron con franco pues no bueno pues es esta... más, casi nacieron antes de que naciera españa casi es bueno, pues nada esta sección la, la vamos a utilizar para esto para denunciar este tipo de, de cosas que pasan desapercidas pero que están ahí sí. y que nos demuestran como día a día nos van colonizando y nos van sí. metiendo... y sobre todo sobre todo vamos a intentar hacer también aportaciones en positivo e ¿eh? irme Me remito un poco a lo que decía al comienzo de hacer un pequeño ejercicio de imaginación. no Digamos, si nosotros ahora tuviéramos que elegir qué estatuas, qué referentes o qué cosas pondríamos en nuestras calles que hablen de nosotros y de lo que queremos ser, pues qué éxitos o qué gente o qué personas o qué acontecimientos podríamos reflejar. Entonces, pues con la frecuencia que, que podamos, no sé si todas las semanas o cada dos semanas, pues bueno, pues iremos desgranando de manera amena divertida, pues diversos personajes y sucesos importantes, pero igual poco conocidos, que podrían ser, pues como hemos dicho hasta ahora, pues los referentes de nuestras plazas y de nuestros paseos en el camino hacia la reconstrucción de nuestro estado de Navarra, el estado de los vascos entonces, la próxima semana y ya lo anuncio y ahí digamos que uh -huh. lo, lo dejamos por, por hoy, sí, una claro. vez ya introducido el tema, pues eh, trataremos un personaje que a mí desde luego me parece que es apasionante Y muy poco conocido injustamente olvidado en mi opinión que es yo eh, Joan Ramírez de baquedano señor de San Martín de amezcoa y que fue durante el periodo de la guerra de navarra que se suele llamar entre 1512 y 1522 pues uno de los valedores más importantes en la independencia del reino navarro y que creo que vale la pena la pena conocer y, y tener en estima y ¿eh? Y lo dejamos por hoy, seguiremos. Pues nada, seguiremos la semana que viene, eso, ahondando en nuestra historia, presentando estos personajes que, que pues evidentemente están desaparecidos. Y bueno, y aprovechando que se va acercando la, la conmemoración de la sede de Vitoria, pues una de las primeras estatuas que deberían de aparecer junto a la del Ceredón sería la de Martín Chipía, defensor de la pues de sí, la Villa de pues victoria sí, sí, sí. bueno Bueno, pues continuamos y esperemos que esos símbolos caigan, pues como caerá también el Señor. Shut up. La Porca está situada en la parte más oriental de Euskal Herria. Este pueblo es administrativamente provincia de Burgos y fue históricamente, históricamente la frontera con Castilla. Está situado en lo que se consideró la parte más occidental del reino de Pamplona, aun cuando los dominios de Sancho III el Mayor llegasen durante unos pocos años hasta más allá incluso de León. De siempre y los viejos maestros de las escuelas enseñaban a los niños que ese pueblo era Navarra. ...y por ello todos los de los pueblos de los alrededores... ...les llaman navarros... ...y ellos asimismo, y si aún en pleno siglo 21 ...se consideran navarros... ...y lo hacen con total convencimiento y seguridad. Al este de Ajes está Zalduendo... ...y hay en la zona otros muchos topónimos euskéricos... ...Urquiza, Alarcia, Erramel, Urrés o Galarde... ...Zalduendo, Ibeas, Villabascones o Chabro... ...recuerdan que tuvieron instalación definitiva los navarros... ...y otras características vasconas... ...es que también en la zona sigue teniendo importancia... ...los bienes comunales. El primer pueblo estable de esta era que tiene lugar... ...en el curso alto del río Vena, por encima de Rubena... ...fue el de Agués... ...todo el valle se conoce como Valle de Agués... ...Valderfajeje... Santovenia es denominada en el año 972 como Santre Eugene de Fajeje, mientras que la voz Atapuerca, At tapark Ataparca, se utiliza por vez primera para referirse a la sierra homónima y a un espacio en la ladera hacia el río Vena que englobaba varios pequeños poblados próximos, Quintana, Santa María de Barruelo y el propiamente de Atapuerca, concentrada originariamente en el alto de la Revilla, sobre Fuentecubillo. ...ese adeseamiento de Valdeagés... ...está seguramente en el origen del monte de la Junta de Valdeagués. Existe entre de los Navarros y Atapuerca... ...en medio del campo, un menir que se dice... ...lo lanzó desde la plaza de Agés el Rey Sancho... ...aquí con solo el meñique de su mano izquierda... ...aún se ve el menir, el agujero donde el Rey introdujo el dedo... ...a este menir los castellanos le llaman Menir Fin de Rey... ...es en los campos donde está el menir en trajes de los Navarros y Atapuerca... ...donde se disputó la batalla de Atapuerca en el año 1054... ...en ajés de los Navarros tuvo su cuartel general el rey de Pamplona... ...y juró, jugó un papel estratégico clave en los preparativos... ...desarrollando el desenlace de la batalla... ...sus vecinos lucharon a favor del ejército vascón... ...los restos mortales del rey de Navarro García Sánchez III... ...el de Nájera, asesinado en la batalla... ...fueron trasladados al panteón real ubicado en el propio monasterio nájerense... ...pero parte de sus restos, la sustancia del rey, sus entrañas... ...quedaron enterradas bajo una losa de la entrada de la iglesia de Ajés... ...aún hoy los vecinos de Ajés de los Navarros apodan castellanos a los de Atapuerca. Por entonces quedó la villa de Ajés vinculada a la jurisdicción señorial... ...del monasterio de Santa María la Real de Nájera... ...y en ella permaneció hasta el siglo pasado... De ahí el que aún hoy en día se sientan navarros, que fueron vascones mucho antes que castellanos. Ya por la zona andaban hace 800.000, oh, oh, aquí exagera un poquito, hace más de 10.000 años. Bueno, pues estos son historias desconocidas que bueno nos hablan de que muchos burgaleses pues son navarros como nosotros. hablando de toda la zona de la, la zona de la Bureba de Burgos ten Zutenarizara... naisaá hordago na barrara hordago na barrara alavedi y ratia a continuar en Nórdago, Navarra, y bueno, vamos a aprovechar que bueno, está con nosotros nuestro compañero Íñigo, y vamos a, a soltar un audio para que la gente escuche, que no es precisamente de un navarro el que vamos a escuchar ahora. cosita, no, sí. muy breve, <risa> antes de que estemos con el tema, es una anecdotilla pero se me ha ocurrido mientras te oía todo el tema tan interesante de la tapuerca, relacionado con mi nombre y el de tantos que están por ahí fuera, no sé si es eh, hasta qué punto es histórico o leyenda, pero se supone que quien confesó en su lecho de muerte a García de nájera fue San Íñigo, San Íñigo, primer abad del, no recuerdo el monasterio exactamente el nombre, de Oña, el primer abad de Oña. Eh, a todos los Íñigos, eh, es y es la anécdota de que con eso termino, pero es otro detalle interesante, por lo general los Íñigos nos asocian como a nuestro santo patrón, etcétera, etcétera, a Ignacio de Loyola, a Íñigo de, de Oñas, que luego cambió el nombre a Ignacio de, de Loyola. ...de significación histórica... ...bien conocida por los navarros... ...y navarras... Sí, nada, ...nada agradable... Pero el, ...efectivamente... ...pero está bien recordar... ...que hay de verdad un San Íñigo ...reconocido como tal... ...que fue... ...no precisamente... ...quien defendió el castillo de Pamplona... ...a favor de los castellanos... ...durante el intento de reconquista del reino... ...sino quien confesó... A, ...al rey navarro García de Nájera... ...cuando los castellanos ya empezaron a, a dar caña... ...entonces... Otro detalle más. Muchos más. detalles que tenemos. <risa> bueno, y aprovechando, repetimos que tenemos aquí Íñigo, vamos a, a, a, a presentaros un corto de, de audio que hemos encontrado en la red en una entrevista que le hicieron en ese programa de, de La tele, de, de, de, la Sexta. Eh, salvados. Salvados, sí. Sí, el follonero. Sí, el follonero, el... que le hicieron a una, un personaje bastante, bueno, para nosotros, importante por las cosas que dice y cómo las dice, ...es muy conocido por todos ustedes, es el señor Anguita... ...fue, eh, eh, digamos, eh, cabeza de Izquierda Unida... ...y cabeza porque también cayó, evidentemente... ...y bueno, pues una persona que tiene esa facultad de explicar las cosas... ...con mucha sencillez... ...y bueno, nosotros como le consideramos también a, a la andalusí... ...por lo tanto también reprimido y oprimido como los navarros... ...pues vamos a utilizar un poco y a escuchar lo que nos dice Anguita... ...el señor Anguita y luego lo vamos a comentar... ...y yo a ver que, porque bueno, nos parece realmente... ...pues muy, muy interesante... ...vamos con ello... ...pasó el miedo... ...no sabían que había ocurrido... ...se le hundía todo el edificio... ...se acostumbraron... ...y volvieron otra vez... ...a darle el poder a los bancos... ...otra vez los bancos... ...y lo que ellos llaman los mercados... ...tienen vara alta... ...¿qué son los mercados? ...los poderosos... ...Banco de Santander... ...Banco de Bilbao... ...los grandes empresarios... ...las empresas transnacionales... ...los intereses políticos respaldados por Obama... Aquí quien mandan entonces son los mercados. Evidentemente. tengo usted sabe lo que está diciendo, que es verdad. y Nos hemos cargado la democracia. La democracia es una caricatura. Es un puro rito de ir a votar no a quien gobierna, sino a los capataces de quien gobierna. Porque los poderes económicos, los mercados, eso no se presentan a las elecciones. En toda riqueza está la base del robo. ...puede haber una persona que honradamente haya ganado dinero... ...honradamente, y que una, nadie, una se usted, honradamente nadie se Honrad... hace multimillonario... ...honradamente nadie se hace multimillonario... ...porque aunque él crea que es honradamente... ...el negocio no lo es... ...veamos un caso... ...si usted invierte un dinero... ...en una entidad bancaria... ...y esa entidad bancaria... ...invierte por mecanismos oscuros... ...en el tráfico de armas... ...y a usted eso le produce una fortuna... ...en el origen está el robo, el genocidio y el asesinato... ...no, no, al contrario, lo que es antiguo es ahora... ...que se está viviendo en la Edad Media... ...cuando hay trabajadores que echan horas extraordinarias... ...y no se les pagan, porque si no lo echan a la calle... ...eso es vivir en la gleba... ...cuando hay contratos basura, un 34% de contratos... ...sin seguridad social, eso es vivir en plena Edad Media... ...si yo soy presidente de gobierno... Es que yo le he explicado a los españoles lo que hay que hacer y ya tengo la fuerza en esos españoles si me han votado. Hoy, para mí, ser de izquierdas es hacer o una banca pública y siendo suave nacionalizar la banca, así de claro. Es más cómodo someterse, no te metas en líos, que pensar. ¿Qué quiere decir? ¿Que los trabajadores en su gran mayoría hoy día también son conservadores, también son de derechas? Una parte de los trabajadores están dominados por el pensamiento conservador pues claro que sí porque vamos a negarlo hay una ruptura vez... se ha montado el pensamiento conservador como se lo ha montado el capitalismo para pues es ese... muy fácil porque el capitalismo está después de mucho tiempo está dentro de la mentalidad de mucha gente y además hoy en día se lo han currado se lo han currado sí se lo hancurrado de la siguiente manera dominan medios de comunicación ya estamos no no no miren ustedes no ustedes ...tienen sus propietarios... ...y ustedes son empresas... ...que lo que como empresas quieren ganar dinero... ...entonces, ¿qué es la idea que sale a través de los televisores? ...la idea de que... Eh, ...podemos acceder a mayor consumo... ...se han vendido tantos automóviles... ...bueno, eso es agradable... ...la gente lo recibe... ...y constata que ha vivido de otra manera... ...y no quiere líos... ...esa es la moral del esclavo... ...el esclavo no quiere pensar... ...en por qué está así... ...y entonces prefiere besar la mano de quien le domina... ...a meterse en líos que le puede costar el sueño... ...que por tanto, ¿qué? Ustedes que están acostumbrados a esta falsa paz... ...la violencia existe, y hay una cosa, mire usted... ...cuando se defiende la democracia... ...yo en mi horizonte teórico nunca he desterrado la violencia... ...no iniciarla yo, no me gusta... ...pero la historia está llena que a veces hay que jugarse la vida... ...defendiendo el bienestar general... ...y si hay que hacerlo se hace, Jorge... Bueno, bueno, las últimas frases, perdón, que acaba de decir. Bueno, si esto lo decimos en esta radio, o lo dice cualquier político, estaría directamente en la cárcel. Por supuesto. Apología del terrorismo. Sí, legalizado, colgado por los pulgares y... Sí, sí. En la edad media lo hubieran quemado, lo hubieran, bueno, tirado, arrancado la, la piel a tiras. Sí sí, sí, sí, sí. Es interesante la... Como, me, me, me gusta mucho y por eso lo hemos rescatado cuando dice, si yo sería presidente tendría la fuerza evidentemente la fuerza y luego también nos ha comentado el importante el tema de que parece que la violencia no existe la violencia está continuamente en todos nuestros pasos siempre desde la, se, la secuencia aquella de 2001 de Isha o en el espacio, ¿eh? cuando el mono aquel descubre el poder que le da la quijada y todo aquello ¿eh? y aparece el monolito de esas películas refleja muy bien la violencia, guste o no guste Por, por presencia o por, o por ausencia, porque muchas veces las cosas se hacen por temor a una posible violencia, ¿no? Y luego ves que ahora la violencia, yo creo que los que mandan, bueno, han descubierto maneras de hacerla mucho más sutil. Ese es un poco igual la la diferencia con otros momentos, ¿no? Es todo mucho más sutil, pero precisamente eso también mucho más peligroso, ¿no? Juega más con la psicología con el eh, pues eso, con la mente, con la conciencia es todo mucho menos evidente pero mucho más profundo ¿no? casi empalma un poco con lo que decía antes de lo de las estatuas y todo eso no es todo mucho más sutil pero pero mucho más va mucho más al hondo de la persona ¿no? Sí, se me pide el caso, lo comentamos la semana pasada y es que bueno, pues, como ha, es tan evidente Las maniobras que se montó el ejército español en el gueta, ¿no? En un día tan señalado como aquel. Y no es la primera y, vez Y bueno, pero la nada que, nada que, que las explicaciones del ministro español son muy fáciles. Son unas maniobras normales. O sea, eso es normal que haya unas maniobras. Claro, porque esto es España. Claro. Porque es España. Claro, y claro. ahí no la, no la, no la, claro. no la metemos. Sí, ¿no? sí. Nos llevamos ya tantos años que no hace falta ni hablar. Si ya nos entendemos. De lo que hay. Luego, o sea, aquí blanco y en botella leche. Vamos, está clarísimo. Luego habla también de Anguita de los obreros de derechas. Y evidentemente, si 10 millones de votos sacó el Partido Popular en España, quiere decir que no hay 10 millones de empresarios. Eh, no, o de emprendedores, como se dice ahora. Ahora todos son los empresarios. Todos los, ahora, no sé si os habéis fijado, ¿eh? Últimamente todos, emprendedores, se oye poco la palabra empresario y se dice emprendedor. Que hay de todo, ¿eh? Hay grandes emprendedores y otros que no tanto. Algunos que están en ciertos consejos de administración, Vamos, si esos se en la reina de Inglaterra, pero aparte de que si algo ha caracterizado eh, a la economía española durante muchas décadas, desde luego se aleja mucho de lo que es eh, eso que se llama de un sistema de competencia perfecta, por decirlo de alguna manera, donde no haya eh, enlaces políticos, qué es esto de que los presidentes del gobierno de Remetán los dos días están los consejos de administración de las grandes empresas, los exministros, Pero qué coño, con perdón, perdone, estamos en la radio. <ríe> ¿Qué demonios es eso? O sea, es que monta? eso es corcholis. O sea, vamos, es, es todo un, un montaje y no, pero lo que decían guita de trajos de derechas es un tema muy importante muy de fondo, ¿no? Es decir y volvemos también al tema de la conciencia, ¿no? Mm aquí lo, lo que ha creado todo este tema de la deuda y todo esto ha creado la ficción, hay mucha gente que se ha pensado que estaba donde no estaba y cuando te caes del guindo el, la leche, iba a decir otra palabra la leche que te pegas hasta que te devuelves es como cuando te dan un un, ma, un mandoble <risa> no, un cachete, no algo más fuerte, claro, de entrada ¿qué haces? Ost no te lo crees, dices, ostras entonces yo creo que ahora estamos un poco en, en esa fase de shock ¿no? de la gente tenía la conciencia de que estaba en otra clase social en otro nivel por una ficción basada en, en una expectativa de, de negocio de, de beneficio futuro que, que obviamente no era tal y ahora se está dando cuenta que todo eso era una gran mentira y claro en el fondo en el fondo cambiar esa mentalidad reconocer que te has equivocado y a todos nos fastidia mucho reconocer que los que nos la han metido torcida hablando claro y mal y es lo que ha pasado es decir No nos ha metido han trigado, pero malamente. ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Aquí no lo ha dicho del banco. Quiere es que te deje más dinero. Toma más dinero. O sea, jo bien. Dice, sí, luego ya vendré con la rebaja, que es lo que pasa ahora. Bueno, pues aquí hemos escuchado un poco a Enguita, un señor bueno, que, que ojalá estaría a la cabeza junto con el señor Gordillo en Andalucía con recuperando la Sí, la, sí pero eso nunca tendrá mayoría absoluta. Ya, y, eso, y eso tiene que ver con lo de esas pequeñas miserias o grandes miserias del ser humano, ¿no? En el fondo Eh, lo, los que son los que son tiranos muchas veces antes no lo han sido también eso también hace un poco que reflexionar, ¿no? Pues bueno, es, de esos estamos fin. bastante llenos y costes cercanos. <risas> pues nada, continuamos en Orda Navarra Barras, es que aquí asco digo. Vai sube. Entxutenari Sara, Ordago Navarra, Alabedi Irratia. Bueno, pues entramos en lo que denominamos la... la, la... Ay, perdón, se nos, va, se nos va un poco ya la olla. Entramos en un en poco para contaros todos los actos que se están celebrando en todo nuestro país en conmemoración de este año 2012 tan especial. Como sabéis, Nafarra Vichile, que es uno de los más animados y que continuamente están recorriendo todo nuestro país, y mañana 3 de mayo, jueves, habrá una conferencia en la Biblioteca de Tafalla con el tema de los 500 años de la conquista, y estará Pacho Abbasolo. Será en la biblioteca a las 7 y media. ...en Tafalla. El día 4, viernes, hay una conferencia... ...en la Casa de Cultura de Olite, Eriberri... ...con el tema de los 500 años... ...estará Sergi Vibarren... Eh, ...miembro de la plataforma 1512-2012... ...y será la Casa de Cultura de Olite a las 7 y media. Organiza Eriberri Viziric. El 4 de mayo, viernes... ...conferencia de la Sociedad de Echalecu... ...el 1512 también, estará Florena Hoy... En la, ...y se realizará en la Sociedad de Echalecu a las siete y media... ...organiza Imosco, Udaleko, Euskera, Eta Kultur, Bachor de El 5 de mayo sábado habrá una conferencia... ...en la Sociedad de Vizcarreta, Valle de Erro... ...a las 7 de la tarde con Joseba Osirón... ...y organiza la Comisión Popular del Quinto Centenario de Ochasurrieta. El 12 de mayo habrá una inauguración del Mojón del Castillo de Beloaga... ...a las 11 en el frontón del barrio de Guruche de Oyartú... ...organiza Oyarchuco, Nafarroa, Visirik. Y bueno, recordaros que para el mes de junio... ...Nafarroa, Visirik, Navarralde y muchos grupos... ...están organizando ya los eh, la conmemoración de la Batalla de Noain... ...y esa manifestación nacional que se va a realizar... ...esa marcha nacional que se va a realizar en Pamplona... Para ello, Nafarra farabecida chou me ha mandado, digamos, un llamamiento a todos los navarros y dice así, hacemos llamamiento a todos los pueblos de Euskalerria a participar en la marcha nacional Navarra. Muchos de ellos han dado su apoyo a la iniciativa y los que todavía no lo han dado aún tienen posibilidad de hacerlo. También animamos a la gente de los pueblos a organizar autobuses para acercarse ese día a Uruñea, porque tras 500 años de conquista tenemos el deber de demostrar que este pueblo sigue vivo. Y San Sirelaco Gara, Eta Garelaco y San Godirá, Gora, Nafarroa, Visirik. Amigas y amigos, simpatizantes y no simpatizantes con la causa Navarra... ...este hórdago de hoy ha llegado a su fin. Nuestro humilde objetivo es plasmar en las ondas de la radio... ...una realidad que durante siglos formaba parte de la vida cotidiana... ...de los habitantes de Navarra. Estas ondas te hablan de esa posible realidad que entre todos debemos construir... Los acontecimientos que la crisis están precipitando nos van a obligar a tener que organizarnos cuanto antes como pueblo para dar solución a los problemas en los que nos han metido los políticos que juegan con la confianza de los votos. La crisis está azotando a miles de hogares y hasta los que pasaban de la política están empezando a entender que un banco y una hipoteca son política pura y dura. Los gobiernillos que dicen que gobiernan el autogobierno en Euskadi y Navarra... ...son incapaces de hacer frente a las decisiones que vienen... ...desde la extrema derecha española con su habitual mano dura. Su incapacidad está llevando a miles de hogares navarros... ...el miedo y la incertidumbre y un pésimo futuro para la juventud... ...y para controlar la protesta, las leyes excepcionales franquistas... ...comienzan a desempolvarse recordándonos todos los aparentes derechos... ...recordando, perdón, todos los aparentes derechos conquistados... ...otra vuelta de tuerca a los años 70 y 80. Aprendamos de los errores que cometimos aquellos años... ...y reconozcamos que nos engaltuzaron con su democracia... ...y quisimos creer que teníamos poder de decisión... ...hemos dejado en sus manos nuestro pasado... ...y el presente es el presente aterrador que nos ofrece seguir con España. Echemos a nuestros políticos al otro lado del camino y seamos nosotros el pueblo con nuestra auto los que iniciemos el camino en torno a la consecución de nuestro Estado propio. Navarra es el concepto histórico y político que puede traer el verdadero y único cambio que este pueblo necesita. Y no hablamos de un cambio en el inquilino de Ajulenea, sino un cambio total que traerá la libertad a nuestro país y que afectará a todas las estructuras sociales y las mentalidades de todos los navarros. Un país libre donde el hombre agrupado en torno a su pueblo sea el actor diario de la política de su país. El pueblo como gobernante y los elegidos a realizar labores que el pueblo les demande. ...sin toma de decisiones personalistas o partidistas... ...sin intereses económicos ocultos ni malversados... ...donde se acabe el despilfarro... ...y los sueldos se correspondan con los beneficios. <risa> Nunca podremos cambiar la mentalidad española... ...el pacto está roto... ...y lo hacemos unilateralmente... ...con los argumentos que nos da la historia... ...y la situación económica insostenible... ...que nos supone estar bajo el imperialismo español". Esta es de futuro que te hemos ofrecido. Esto ha sido Ordago Navarra, la radio del estado ocupado de Navarra. Agur.